Eh, ya nos despedimos, ya, nos ya viene, obviamente, el gallego Fabián Pérez para hacer uno contra uno, termina la semana, termina esto de Racing, mañana juega la Academia frente a News. Marina, le una pregunta, ¿puedes acercarse al micrófono? Sí, decime. ¿Está entera? ¿Terminó entera? <risa> ¿O sea? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Nah, más menos que más. Usted sabe que su madre escucha. <risa> Laurita llama, ¿no? está escuchando, atención con lo que dice. <risa> estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Estoy despierta. Estoy, bien? No? estoy, despierta. estoy bien y mira el techo. <risa> Mamita querida, si estar bien es así. Gracias, Jessica, como siempre tan un placer. El placer es mío discutir con usted siempre. ¿eh? El lunes nos volvemos a encontrar aquí en nuestra casa en Radio Argentina. Esto es Racing, Chao. Buen fin de semana. Radio, radio es comunicación. Radio, radio es actualidad. actualidad. AM 570. 570 es Radio, radio Argentina. Radio. Argentina.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 AM 570 setenta radio, radio Argentina Libertad de pensamiento Libertad de, pensamiento. Libertad de, expresión. Libertad de expresión Radio, radio Argentina. Argentina AM 570 setenta La radio La radio A Auspicia uno contra uno radio Nadire Copas, vasos, platos Y la gama más variada y fina de cristales para tu vida Nadire Nadir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 Estamos esperando a ver si podemos tener un diálogo con ellos, estamos abiertos a eso y esperar si, si en estos días termina de solucionar este conflicto. Voy a seguir jugando y tampoco quiero, venimos, como te digo siempre, venimos en el 2006 hablando de la y Yo también es un poco culpable de todo eso. Yo solamente me imaginaba alguna vez entrar a un partido con la selección argentina y jugar de chiquito. Esa es la realidad. Todas las voces en Uno Contra Uno Radio. Así que, bueno, que, que, que el árbol no tape el bosque otra vez, ¿no? Y que no nos manche que tuvimos un gran torneo, ¿no? Que hace mucho perdieron el miedo a perder. Cuando luego ¿Sí? perdés el miedo a perder, te pone más peligroso. Algo increíble que algún día nos sentaremos y bueno, y hablaremos de esto como si fuera un cuento. Suénate, suénate, y el Vasco sigue, hoy si si es el último partido de mano, el Vasco sigue también. Yo voy a seguir jugando y un día no voy a jugar más y el Vasco va a seguir también y pasamos página. Uno contra uno Radio. soleado en Capital Federal y Gran Buenos Aires hacemos uno contra uno hasta las 13 se lo contamos como nadie, arrancamos con las voces de los protagonistas, dedicado a Javier Domínguez como siempre, Guillermo Durán, el matemático de la UBA que nos contaba de las vicisitudes de nuestro calendario en principio ahora con las reprogramaciones tenemos pensado que la fase regional está terminando el viernes 25 de noviembre la norte y lunes 28 de noviembre la sur. Y la idea es que el, ya el fin de semana siguiente o el lunes siguiente, el 4 o 5 de diciembre, estemos empezando con la fase nacional. Nosotros pensamos que, que sería una cu cuestión bastante similar a la del año pasado, estar finalizando a principio los primeros días de mayo, con la eh, fase nacional, digamos, con, con, con la serie regular, y eh, estar terminando con los playoffs fin de junio o los primeros días de julio, a más tardar. Como en todos estos casos, hay una decisión política que toman los dirigentes de la dc y nosotros hacemos la parte técnica. Probablemente, con algunos partidos menos, eh, tendríamos un poquito más de oxígeno para ciertas reprogramaciones. Guillermo Durán nos vamos al alitorar argentino porque ahí en Corrientes, Pablo Espinoza Alegrito tuvo un gran partido y el Regata fue levantando, anoche no le fue también y perdieron frente a San Martín pero esto, nos decía Pablo Espinoza Siempre hubo una diferencia entre la Norte y la Sur pero como decimos, la Norte este año se, se puso, casi la mayoría de los equipos hicieron un buen plantel de los cuales años anteriores capaz que era de la Norte, era tres equipos nomás los que iban a pelear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 En el cuadrangular disputaron la banda, en el Vicente Rosales, le ganaron a Unicidupe en el primer partido, le ganaron a Olímpico con tres jugadores menos, sin Fielerup, sin Johnson, por intoxicación, sin Juan Pablo Gaulez, y en el día de ayer le ganaron a, Guara, a Guaro, perdón y esto nos decía Don Pancho Hasen. Para nosotros era un premio, obviamente, jugar este torneo. era La primera experiencia que estaban haciendo muchos chicos que nunca jugaron a un torneo internacional. Nosotros lo tomábamos como un regalo que... Que, que pudimos conseguir la temporada pasada, pero o está sea, claro que cuando empezamos a jugar eh, queríamos más. Eh, es verdad que nos encontramos con un equipo como el uruguayo que, que nos controló el ritmo y no, no estuvimos bien en ese juego, pero después podemos decirle que todos los eh, partidos que eh, hicimos mantuvimos la línea de juego nuestra. A altura de mi carrera, eh, jugar esta liga geomercicana, era uno de los motivos más importantes para querer eh, continuar una temporada más y lo conté con una ilusión enorme eh, por jugarla y imagínate como estoy ahora, que estamos a un paso de poder conseguir un título internacional jugar Liga Sudamericana en Bahía Blanca no puedo ir más la verdad que es un sueño hecho realidad de Pancho Hasen, de dilatada trayectoria en el básquetbol español y también en la selección argentina, Arnal ginestra uno de los mejores entrenadores de la temporada, otra vez dando batalla con estudiantes de Concordia. El profe Laji nos decía esto, siempre nos preparamos para, para ganar. Yo sabía que, que el hecho de renovar a seis jugadores la semana pasada y, y volver a traer a Facundo Giorgi, que ya es un, un jugador más que, de toda la estructura teníamos un, un plus. Nosotros no nos conformamos, sabemos que tuvimos un buen arranque, pero no... Tengo jugadores inteligentes que saben que no se pueden relajar, que, que quieren ir por más. Y bueno, de eso se trata. pero En estos días seguramente tendré una reunión con, con los dueños y veremos cuáles son los pasos seguidos. Sabemos que necesitamos un jugador más para, para completar a Javier, a Javier que, que está jugando muchos minutos la Aginestra, otro entrenador. En este caso, torneo nacional de ascenso. O, si sabrá la Aginestra de eso, que ganó su ascenso de distante. Frente a San Martín de Corrientes, hablamos con Cristian Santander, el mellizo. Hablando de la actualidad de Tomás de Rocamora, un arranque espectacular. El domingo cayeron frente a Centro Ley. Esto nos decía el mellizo técnico de la selección femenina. Creo que hoy lo mejor que tiene el equipo, en, en estas pocas fechas que van, es que eh, pudimos aprovechar los momentos de, de cada uno de nuestros jugadores. Fuimos armados para ser competitivos todo el año y eso fuimos dando paso tras paso y, y vamos teniendo una garantía de que eso va a ser así. A mí me gustaría eh, llegar a tener récord positivo al final de las 36 fechas. Pasaron los testimonios de la semana. Tendremos mucho más, seguramente, en este programa de uno contra uno hasta las 13 con y con franco con no con maría con jesse con toda la banda vino contra uno te contamos la liga nacional como nadie sin compromisos, sin ataduras simplemente opinando sanamente y en familia como hubiese dicho carrito igual esto es uno contra uno hasta las 13 uno contra uno radio todo el básquet en el aire ¿Qué tal Santi? ¿Qué tal Franco, chicas? Un beso para todas, ahí uno para cada uno, obviamente, que uno para todas No hay aparte, yo sé que están esperando que yo les dé un beso a cada una, así que este, un beso para cada una ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la banda? ¿Qué haces Fabi? Hoy un poco más solito, estoy solo acá en el estudio, las chicas están trabajando detrás de la pecera Como le dice mi mamá a esto de la separación entre los vidrios, pero acá estoy solo en el estudio ¿eh? Ah, siento que tu mamá lo ocultó acá Así es Mirá, cosa, ahora que me dijiste, recuerdo hace mucho tiempo que me lo habías comentado. Este, imagino que te ha de retar a menudo, ¿no? Si te escucha. Y hace, hace correcciones y me parece...